Radio X. Los miércoles a las 8 X Music en Radio X. El mejor programa de actualidad musical. Recuérdalo, los miércoles a las 8. En Radio X Bienvenidos a X Music Soy Armando Durán y a mi lado están Santi Belaboa y Yone Morales Hola. Hola, buenos días a todos En el control tenemos a Santi, Miguel y Fernando Como siempre, si quieres estar al día de la actualidad musical Quédate, ahora el sumario La oferta festivalera es más amplia en nuestro país. Te traemos los cinco festivales más famosos y las claves para que no te pierdas nada de ellos. Rise of nazar acaban de publicar su primer álbum. Haremos un repaso del LP comentando sus puntos fuertes. No os lo perdáis. Por último, las noticias de lo que está pasando en el mundo de la música, giras y eventos. Comenzamos. ¿Estás ¡No! ¡Dije! ¡¿Estás listo?! España cuenta con mayor oferta festivalera cada año, para 2015 hay confirmados festivales desde enero hasta septiembre, abarcan los estilos alternativos a la música pop, comienzan a llegar los primeros grupos a sus carteles, también han puesto a la, a la venta sus, sus entradas, esto esta oferta hace que exista un nuevo tipo de turismo, el turismo de festivales. Muchos jóvenes deciden pasar sus vacaciones de conciertos. En este reportaje primero haremos un repaso por los festivales más importantes y más adelante comentaremos la experiencia de cómo es pasar unas vacaciones de festivales y por qué es una opción elegida por tanta gente. Os dejamos con Iona. Existen festivales con una larga trayectoria, como el FIB, con casi 20 años. Actualmente comparte escena con festivales nuevos. Los cinco festivales más conocidos de todos los estilos son Viña Rock, Bilbao VBK Live, FIB, Puerto América y Azkena Rock. Ahora, Armando y Santi comentarán estos cinco. Adelante. Comenzamos por el Viñarroc 2015. Se celebra en Albacete, del 30 de abril al 2 de mayo. Es un festival de bandas nacionales, de estilos entre metal y hip-hop. No es un festival masivo, al contrario, es un festival de minorías. Si te gusta la variedad de, de música alternativa, este es tu lugar. Desde Bilbao llega el Bilbao BBK Live, que como su nombre indica se celebra en Bilbao. Tendrá lugar del 9 al 11 de julio. Las bandas que puedes encontrar aquí son las más conocidas y mediática Es el festival al que debes ir si quieres ver en directo bandas actuales. Otro es del País Vasco, Azkena Rock 2015. Tendrá lugar los días 19 y 20 de junio en Victoria, Gasteiz. Está centrado en el rock clásico y el moderno. Es un festival donde escucharás a Ozzy Osbourne pero también a Red Funk. ...este festival tiene algo que el resto no hace... ...realiza un concurso para que los grupos españoles... ...puedan tocar en él... ...ya sabes, si tienes un grupo no lo dudes... ...es algo que ayuda a todos los músicos... ...que quieren hacer el hueco en la escena nacional... ...como es muy necesaria... ...el más antiguo, el FIF... ...tendrá lugar en el municipio costero de Benicasi... ...dentro de la comunidad valenciana... ...del 16 al 19 de junio... Es el más mediático de los festivales. Además de ofertar música, se ha, se ha convertido en un festival cultural, además de musical. Es un festival de música alternativa, pero que tiene una afluencia masiva. Su público viene de todas las partes del globo, solo para vivir la experiencia FIB. Por último, el Por América 2015, que no ha desvelado todavía las fechas en las que se llevará de nuevo la mejor música indie al, al puerto del Molle, migrando. Toda esta oferta de festivales ha creado una nueva corriente de turismo, el turismo festivales, debido a que es una manera barata de conocer diferentes lugares de nuestro país y además vivir las experiencias que un festival ofrece esto ha hecho que los organizadores opten además de música en directo ofertar otras experiencias paralelas a los festivales los asiduos a festivales aumentan cada año algunos comprando sus entradas de un año para otro incluso algunos de nuestros locutores aprovechan el verano para ir de festival ¿no es así? es cierto, yo personalmente paso los veranos en un festival gallego y cada año está ganando más adeptos ...el Resurrection Fest... ...el pueblo de Viveiros se llena por unos días... ...de tatuajes y merchandising de grupos... ...allí me siento como en casa... ...además de todo esto, el pueblo es muy bonito... ...tienes playa, tienes monumentos... ...sin duda merece la pena ir... el si tu estilo es el metal o, y el hardcore... ...no puedes faltar... ...hemos hablado con algunos jóvenes durante el festival... ...que aprovechan sus vacaciones... ...para ir al festival en festival... ...para que nos contaran un poco de sus experiencias... Hola a todos, estamos aquí en X Radio con unos chicos bien guapos ¿Cómo os llamáis? Juan Miguel David ¿Veraneáis en dos festivales, chicos? Hombre, claro, todos los años A todos, vamos a todos Siempre ¿Y por qué allí y no en otra parte? Bueno, hay muchas razones, las chicas Sol, música ¿Y qué, qué estilo de festivales os gustan más? Electrónica, Electrónica sin duda Electrónica máximo Os transmite mucho, ¿verdad? Hombre, sí. el bombo ahí siempre Con todo Bueno chicos, muchas gracias por responder a nuestras preguntas Si estáis pensando en qué hacer en verano, no lo dudéis Los festivales son la opción más asequilio y divertido Estáis escuchando el nuevo, el nuevo single de los franceses Rise of the Nostra Welcome to your state of mind Es el nombre de la canción y una mezcla de estilos única. Franceses que cantan en inglés sobre Japón. Puede sonar extraño, pero es una mezcla perfecta. Su ascenso en el mundillo está siendo meteórico, teniendo en cuenta que hasta ahora todo lo han hecho por sí mismos, sin ayuda sin a ninguna. A sus espaldas dos EP que demuestran que les han hecho girar por todo el mundo. Personalmente, los he visto dos veces, y las dos veces me quedé con ganas de más. Su primer álbum está a punto de lanzarse, pero han decidido ponerlo en streaming. La canción más agresiva del disco, Dress soul In Black, es, es lo que estáis escuchando. Cuatro minutos de pura fuerza y rabia. Una vez más demuestran que nadie les puede ganar en este juego. Personalmente creo que es un disco lleno de sorpresas y muy original. Totalmente reco recomendado para los aficionados de este estilo. Si quieres despegarte de todo lo que ocurre en, en el mundo de la música, quédate con nosotros en la ronda de noticias. Comenzamos con las noticias. Comenzamos con las noticias. Robbie Williams anuncia gira para 2015 Robbie Williams anuncia gira para 2015 El artista acaba de anunciar el inicio de la gira internacional Let Me Entertain You Que arrancará en marzo de 2015 en Madrid y Barcelona Otra gira en nuestro país, pero ya está acompañada de disco Mark Noffer anuncia álbum y gira Así es, después de privateering el disco que editó en 2012 Mark Noffer proseguirá con su carrera solitaria con Tracker Un nuevo trabajo, el noveno después de haber formado parte de los States que verá la luz a principios de 2015. Pasamos del rock al rat Famoso rapero Eminem celebra el 15 decimoquinto aniversario de su sello. Ha dado a conocer el contenido Shady 15, el álbum recopilatorio con el que celebra el 15 decimoquinto aniversario de su sello, Shady Record. Otra banda mítica es The Who, en gira para 2015. El mítico grupo inglés ha anunciado las fechas de su gira norteamericana en 2015 para celebrar los 50 años de The Who como grupo en activo. The Who Hits 50 va a comenzar a mediados de abril en Tampa, Florida y su primera parte se va a extender hasta el 30 de mayo en Fortex Hills, Nueva York El amor por un instrumento no tiene precio y que se lo pregunten a Brian May que paga 16.000 dólares para que su instrumento viaje en primera Para la guitarrista de Queen, Brian May, era muy importante la actuación que la banda ofreció en Los Ángeles el pasado martes con motivo de los Classic Rock Awards, por eso quiso usar la guitarra que le hizo famoso, la Red Special, pero tenía miedo a que el preciado instrumento resultara dañado si era transportado en la bodega del avión junto al resto del equipaje. Controversia en el mundo de la música clásica española. Jordi Zaval renuncia al Premio Nacional de Música. El último Premio Nacional de Música en la categoría de interpretación, el catalán Jordi Zaval... ...ha comunicado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte... ...que renuncia al galardón, que está dotado con 30.000 euros. Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy... ...esperamos os haya gustado... ...ha estado con ustedes en la voz... ...Armando, Santi e Ioni... ...en el control, Santi, Miguel y Fernando... ...como siempre, os dejamos con un tema para despedirnos... ...el elegido para hoy es... ...Bonfire The night Party... Bonfire son un dúo de electrónica. Se dedican al Rig y Dubstep. A nosotros nos gusta mucho, así que disfrutadlo.